la cantidad de subsidios a las cosas necesarias. El eh, Concejal, cuando usted hizo los números entre eh, los ingresos y los egresos en concepto de haberes, eh, ¿tuvo en cuenta también eh, todos los otros, eh, digamos, insumos que debe afrontar una empresa, según dicen ellos, para poder mantener su flota de colectivos y demás? Sí, sí, por supuesto. Eh, los resultados que yo estoy dando son los resultados que indican los balances de ellos. Este Sin entrar a considerar, eh, por eso dije al principio, si, tomando esos números como buenos, digo, ¿por qué digo esto? Porque cuando uno entra a analizar con un poco más de cuidado, empieza a notar de que, por ejemplo, en los gastos de administración de la empresa hay una serie de gastos que realmente han tenido unos crecimientos espectaculares, digamos que en principio no están debidamente acreditados, pero aún sin tener en cuenta eso, eh, digamos, con los números que proporcionó la empresa, este, eh, la, la ganancia que tienen es absolutamente clara Este, es más, está reflejada en los balances. Eh, conseja, le pregunto, ya que las empresas eh, urbana e interurbana han planteado las dos, el mismo porcentaje de incremento de los boletos, eh, está bien que las concesiones están, digamos, eh, de manera separada una y otra empresa, pero eh, ¿puede llegar a suceder que usted, por ejemplo, le dé el desacuerdo a un aumento en el boleto a la urbana y pueda llegar a acordar con un aumento para la interurbana? ¿Es posible eso? Dos cosas. Primero, eh, en realidad pidieron dos, montos de aumento distinto, la urbana pidió el 31% y la interurbana pidió el 40%, pidieron más todavía. En realidad son dos servicios totalmente distintos, por lo tanto yo creo que hay que analizarlos en forma totalmente este, separada, digamos, el, el, el tipo de flota que tiene que tener cada empresa es distinto, hay una serie de cuestiones. Yo no quisiera abrir juicio en este momento sobre la interurbana porque, repito, Eh, de la información que proporcionó, yo estuve hablando con el apoderado de la empresa, hay algún número que no quedó, y es, es lo suficientemente importante como para tenerlo en cuenta, que no quedó absolutamente en claro, así que él quedó que iba a consultar con profesionales que asesoran a la empresa, etcétera etcétera y que me iba a contestar, y esa contestación yo todavía no la tengo. Por lo tanto, hasta que no la tenga, no voy a abrir un juicio sobre eso. Yo estoy eh, opinando en este momento solamente sobre la que concluí el, el análisis, y que es la urbana, eh, este digamos, no no me gustaría mezclar porque uno corre el riesgo de hacer generalizaciones que por ahí no corresponden. Eh, lo último, concejal, eh, ¿se prevé algún encuentro de parte de, de usted o de los ediles de la Comisión de Infraestructura con eh, los choferes, por ejemplo? Eh, no, no, no teníamos previsto nada a, a, a este momento, por lo menos, eh, este no ellos no han solicitado ninguna... Eh, reunión, esto me parece que no es un problema con los trabajadores del sector, digamos, esto es una cuestión de eh, una empresa que está teniendo ganancias importantes y que quiera acrecentar esas ganancias. Eh, este, lo que sucede es que con las que tiene eh, le alcanza perfectamente para eh, cubrir absolutamente todos los costos que tiene y encima ir creciendo de una manera que, repito, Eh, yo, para que quede, para hacer alguna comparación que por ahí pueda ser más entendible, eh, yo quisiera saber si eh, algún comerciante o, o la barriense en tres años de labor se compró 23 autos, por ejemplo. Estoy seguro que no. Vamos a compararlo con una agencia de remis, por ejemplo. Si una agencia de remis en tres años renovó su flota y compró 23 autos nuevos, ¿cómo? repito, sin hacer grandes aportes de capital, es decir, aportes de afuera de la empresa, sino con lo que es la utilidad de la empresa, con el movimiento operativo diario de ella. Digamos... Estoy absolutamente seguro que no, yo puedo me parece que uno le podría preguntar a cualquier olavarriense o salir fuera de la Olavarría si en tres años sus ingresos, sus ganancias eh, netas crecieron un 3.600% y yo estoy absolutamente seguro que no, por lo cual realmente esto ya por lo menos para mí es la opinión de mi bloque, obviamente, no sé qué opinarán el resto de los bloques, pero acá ya no se trata de una cuestión de si es correcto el 30% de los aumento de, de aumento o el 15% de de aumento. Realmente no es necesario el aumento, puede seguir funcionando perfectamente y puede seguir creciendo, tal vez no a un ritmo como el que venía haciendo, pero ...entendamos que es un ritmo absolutamente desproporcionado. Concejal, eh, le agradecemos muchísimo y vamos a ver entonces cómo se sucede esto. ¿Tiene usted idea de cuándo este tema va a salir de comisión para poder ser tratado en el recinto? Yo vengo planteando ya hace dos o tres lunes atrás que lo tenemos que despachar en la comisión. Existe un compromiso informal, pero compromiso de que este lunes en la reunión de la comisión va a ser despachado, no sé qué van eh, cuál, cuáles van a ser los dictámenes de los otros bloques, pero al margen de ello, este, mi pretensión era porque ya ha eh, pasado el tiempo suficiente como para poder analizarlo, no los dos meses que se aducen, porque esos dos meses son a partir de que se presentó, pero después nosotros pedimos un montón de información que se demoró en llegar y recién la tuvimos hace algunos días. Este, de todas maneras, insisto en algo... Eh, en el caso del, del boleto urbano, eh, un aumento de tarifa que pretende llevar el boleto único de 1,85 a 2,40 pesos con 40, y que toca a los sectores menos favorecidos económicamente de la población, es algo para tomarlo... Eh, con mucho cuidado y analizarlo detenidamente, y cuando uno termina llegando hasta, viendo estos números, llega a la conclusión de que no existe absolutamente ninguna razón este, para, para el aumento que se está pidiendo, así que eh, yo el lunes voy a proponer despacharlo de la Comisión de Infraestructura, pasará a la de Hacienda y posteriormente a la de Legislación.